Estas son las voces que pasaron por Radio Carmes. El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales dijo que agotarán la vía administrativa ante la denuncia por supuestos despidos en la Municipalidad de Santa Rosa. El secretario general Omar Rojas destacó ante nuestro cronista de exteriores la existencia de diálogo con el intendente ...y no se descarta una revisión de la situación. Estamos averiguando, pidiendo información, por eso digo que presentamos una nota... ...para ver quiénes son los otros casos que hablan los concejales. Yo hablé con un concejal eh, del FREPAN, de esta villa... ...y él me dijo que estaba preocupado porque había eh, eh, un chico que es este caso, real... Eh. ...yo le dije, mira, como le dije en todos lados, a mí no me interesa, hijo, de quien sea... ...sí, bienvenido, o sea que esta señora me llamó porque teníamos una relación de trabajo eh, en la gestión anterior... Y me preocupaba que, por más que sea su hijo o no sea su hijo, me preocupaba que hubiera un, un trabajador que no es despedido, sino que no renovaron el contrato. Eh, te digo, en enero fue contratado, a partir de enero fue contratado por pedido nuestro, pero no sabíamos que no tenía continuidad, más que nada, ¿no? Pero después desconocemos nosotros, por pues eso eh, ahora, espero que tengamos la información de recursos humanos, ¿eh? que no son otras personas que no han renovado, pero sí sé que en diciembre, el 31 de diciembre, se quedaron sin contrato eh, cuatro compañeros que eran 247 el intendente de Toda derogó una, una resolución, 247, y no, eh, no se fijó, no se dio cuenta que, que dejaba cuatro familias o cinco familias afuera también. La docencia universitaria defiende los aumentos logrados en la última paritaria. El secretario general de ADU, Santiago Audicio, dijo en la mañana que Hermesera que desde la nueva gestión de gobierno nacional advierten sobre la situación de crisis en el sector. La cosa gatillo que quedó establecida que es nuestro, que nuestro acuerdo paritario termina ahora el 29 de febrero, lo que, lo que pautaba que la cosa gatillo iba a depender, obviamente, de la inflación, que porque venía de octubre, noviembre, diciembre de 2019, y lo que fuera de ahora, de enero, febrero este, de este año. Si sumamos la, este, la, el acuerdo, la, la inflación del año pasado, este, que fue para nosotros, este que está indicado, fue aproximadamente el 14%, y si tenemos en cuenta la de este año, lo que fue, la que puede llegar a proyectarse para el mes de febrero, ¿no es cierto?, porque eh, hasta ahora sabemos cuál fue la inflación de enero, este cuando tengamos la de febrero, debiera sumarse todo ese, ese cálculo inflacionario y que, Nosotros estamos viendo que estamos quedando relegados en aproximadamente un 15%. La Federación Pampeana de Cooperativas analizó la situación tarifaria del sector y espera del auxilio estatal. De todos modos, el presidente de la FEPANCO, Carlos Santa Rosa, aclaró en Radio Kermés que todavía no se tomaron definiciones. No solo veamos cómo transitamos este periodo de congelamiento tarifario eh, que, que fue a partir de la medida del, del Gobierno Nacional y al cual adhirió el Gobierno Provincial sin ver resentidas las economías de las cooperativas, porque cuando por ahí uno de los componentes, como en este caso es la tarifa, se congela, pero el resto de los componentes sigue aumentando, entonces, para no resentir, ver cómo se va cubriendo eso, e ir viendo cómo también a la salida, luego que se transiten los seis meses, si viene todo un poco impredecible, ¿no es cierto?, ver cómo se va saliendo de eso de la forma menos, menos traumática posible cuando se vayan reorganizando todo esto que entendemos que es así a nivel nacional y a nivel provincial, son medidas eh, coyunturales para atender una, una problemática puntual, ¿no es cierto? Bien. Por eso, un poco la aclaración, no es que haya nada nuevo ni nada extraordinario, es, es algo habitual en, en nosotros y por eso estamos teniendo reuniones eh, habitualmente con, con, con API, con la Secretaría de Energía. El próximo martes se hace en Santa Rosa un encuentro de mutualismo y cooperativismo con la presencia del presidente del Instituto Nacional del Sector, Mario Cafiero. Así lo confirmó el presidente de la Federación de Mutuales Pampeanas, Rodrigo Genoni. Ya se viene trabajando hace dos meses con la Avenida del presidente Linaes, de Mario Cafiero. La verdad que creo que desde el año 2008, creo que en algún momento... Fue el último presidente que de, del INAE, del instituto que vino acá a la provincia y para nosotros es muy importante, para el sector del mutualismo y cooperativismo, que esté, que esté Mario Cafiero acá. Viene justamente con el ministro Arroyo, que viene por el tema de las tarjetas alimentarias y entonces va a tener seguramente va a llevar la agenda de Arroyo a la mañana, pero ya a la tarde, se va, a partir de las 16.30, va a empezar una jornada de, de encuentro de mutualismo y cooperativismo en el Hotel UNIT, de ahí de Argentino Valle Este, y bueno, y esto está organizado de, encabezado por la Subsecretaría Cooperativa y Mutuales, que es la institución que representa al INAES acá en la provincia como órgano de contralor y conjuntamente con FEMULPA que es la Federación de Mutualidades de la provincia de La Pampa y FEPANCO que es la Federación de Cooperativas de La Pampa, ¿no? Se hace el próximo domingo 1 de marzo el séptimo festival Villa Alonso Rock, el anuncio ante nuestro cronista de exteriores lo hizo el organizador Lorenzo El Vasco Beola. La idea es que la gente vaya, <coughs> comparta una, una tarde con reposera, con el mate, como siempre. Es una movida muy familiera, la gente Bien. va con los chicos, Bien. va a haber peloteros para los nenes Bien. y las nenas. Así que me parece que va a estar interesante. Todo esto es al aire libre, volvemos a estar al aire libre. Los primeros tres se hicieron al aire libre en el predio de Torroba y Juncal.